Eh, bueno, eh, digamos, simplemente y, y en función digamos, de no, no afectar ninguna cuestión, no solamente investigativa, sino también una cuestión eh, familiar propia de la gente que ha denunciado oportunamente la desaparición de una persona, en el día de hoy se encontró eh, un cuerpo realmente bastante, bastante deteriorado. Y, eh, bueno, en función de eso me constituí en un campo que está en las cercanías del autódromo, fue personal de policía científica, personal de Sierra Chica, de la comisaría primera, y, bueno, eh, puntualmente se procedió, eh, bueno, en lugar a tomar todas las cuestiones de rigor, levantar lo que era el cuerpo y llevarlo hacia el hospital municipal, que gentilmente no se dio para que le podamos extraer placas eh, al, al cuerpo, ¿no? A los fines determinar de las partes del cuerpo que habían quedado a ver si presumiblemente podría haber sido o no víctima de algún tipo de ilícito y en las próximas horas se realizaría eh, la autopsia respecto de lo que quedó del cuerpo. Independientemente de eso, se prosigue con la investigación que está en la Fiscalía 4, que ahora estoy subrogando en este momento, uh -huh. eh, a los fines de poder determinar la, la identidad de esta persona. Doctor, ¿se pudieron determinar, eh, no digo causales de muerte, pero sí, si fue alguna muerte natural, accidental, o eso todavía está en proceso de estudio? No, eso está en proceso de estudio, digamos, ahora hay una, para esto va a haber una confirmación, en caso de existir una confirmación científica, ¿verdad?, eh digamos esto en relación al estado avanzado de digamos de putrefacción que tenía el cuerpo por lo que pudimos ver y bueno y le vuelvo a decir todo por una cuestión científica tanto para la identificación como para ver si hubo o no alguna causa natural de la muerte. Uh -huh. Eh ¿quién halló el cuerpo doctor Una persona que estaba por las cercanías divisó, digamos, el cuerpo y lo que hizo inmediatamente es dar comunicación y aviso al, al personal policial quien uh -huh. se constituyó en las inmediaciones y efectivamente pudo ver, visualizar que se encontraba en el lugar un cuerpo. Bien, eh, por último, doctor, y ya para, para no molestarlo más, y volviendo a agradecerle este tipo de comunicaciones que sabemos que no, no, no son comunes por ahí con, con los medios de, de, de comunicación. Eh, digamos, eh, este hallazgo, eh, este lugar donde se habría hallado, ¿habría sido rastrillado o se pasó muy cerca en algún rastrillaje ordenado? Eh, bueno, de, le vuelvo a decir, la causa no es en este momento una causa mía, sino que estoy subrogando uh -huh. eh, Puntualmente eh, esta zona, en, en zonas aledañas y cercanas, eh, ha sido rastrillada Pero lo que sí tengo que aclarar es que el lugar puntual donde se encontró este cuerpo No es un lugar de fácil acceso uh -huh. y que está bastante, relativamente alejado de lo que es la, la ruta de la continuación de la, de la avenida Pellegrini, que es la cercanía donde fue hallado. Pero sí, efectivamente, en zonas cercanas eh, se había efectivizado un rastrillaje. Doctor, le agradezco muchísimo. Sabe que tiene los micrófonos de Radio La Barría para lo que usted necesite. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes.